Entre la amplia gama de compositores, productores, cantantes, personal de apoyo y distribuidores que componían la fábrica de éxitos de la Motown, el ingrediente secreto para el éxito de la compañía era la maravillosa banda de estudio que tocaban casi todas las grabaciones durante los años dorados de la etiqueta, cuando su sede estaba ubicada en Detroit. Sin embargo, no hay ninguna referencia para los Funk Brothers en la enciclopedia del rock and roll de la revista Rolling Stone y solo había dos párrafos dedicados a la posiblemente mejor banda de estudio en el libro en el libro Rock of Ages de Rolling Stone History of Old Rock and Roll. Aunque el bajista James Jamerson y el batería Benny Benjamin fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, el resto de músicos que componían los Funk Brothers pasaron desapercibidos hasta que se lanzó el documental Standing in the Shadows of Motown del año 2002. Barry Gordy una vez definido en tono de broma el sonido Motown como una combinación de ratas, cucarachas, talento, agallas y amor. Sin embargo muchos dirían que el ingrediente más esencial fue la banda del sello, los Funk Brothers. Sus integrantes superaban en edad a las estrellas del sello y eran ya unos veteranos de la vibrante escena de jazz de Detroit. Pero hasta hace poco solo aquellos que estaban al tanto entendían que era el mismo grupo central de músicos que el que tocaba en todos los éxitos grabados en el Estudio A de la Motown, o como lo llamó James Emerson, el Nido de Víboras. berry Gordy mantuvo firmemente los nombres de los Funk Brothers individuales en secreto desde 1958 hasta 1971. Según Alan Slutsky, autor del libro Standing of the shadows of Motown, que inspiró el documental, descubrió que había hasta 79 músicos diferentes que tocaron en las grabaciones de la Motown, sin contar los de la Orquesta Sinfónica de Detroit. La Asociación Nacional de Artes y Ciencia de la Grabación, sin embargo, identificó a sólo 13 miembros de los Funk Brothers para el premio Grammy a la carrera artística en el año 2004. Estos 13 músicos eran los bajistas James Emerson y Bob Babbitt, los bateristas Benny Benjamin, Uriel Jones y Richard Pistol Allen, los guitarristas Joe Messina, Robert White y Eddie Willis, Los ciclistas Irv Van Johnny Griffith y Joey Hunter. Y los percusionistas Eddie Bongo Brown y Jack Ashford. Buenas noches, Gabón, Gaizka. Esto es este es mi particular homenaje a unos músicos maravillosos. Los Farrodes, ¿qué te parece? Buenas noches, Gabón. Pues me parece muy bien, porque además hoy ha sido la entrada distinta, y, eh no ha hecho falta ni saludos para sentirnos bien. Pues eso, eso Hemos se escuchado música gente. y tus apuntes que este. siempre están siempre están niquelados, Niquelado, vamos a decir, no procuramos <ríe> Bueno, sí. vamos a ser corteses, vamos a saludar como siempre a nuestra audiencia, a nuestra fiel audiencia Desde la gente de, por supuesto de aquí, de Rentería, de Donosti, de Ollarzún, de Pasajes La gente que nos pilla por internet y a la, y a la gente de Radio Topo Zaragoza Eso y... es, y los que están un poquito más, y Radio Allenera, ¿no? Allenera en Valencia, o sea, saludos, saludos es. cordiales a todo el mundo Pues como os he dicho al principio, como os he leído, hoy vamos a dedicar el programa principalmente... A estos músicos, a los que no se les reconoció Yo creo que hoy en día casi tampoco Se les reconoce la labor que hicieron Tú que eres músico, Gaisca ...y tienes tus músicos... ...bueno yo soy... ...te habéis identificado un poco... <risa> ...yo más que músico soy... ...aficionado... Bueno, pero, eh, ...pero bueno... ...tienes tu estudio y bueno... ...me gusta, me gusta... Mismo, eh? Eh? ...me gusta y lo siento, eso sí... Bueno, ...eso sí pues, que es verdad... importante es... ...tener unos buenos músicos y crear un sonido... ...sí, ah. de hecho... Eh, ...a mí me estáis metiendo tantas buenas vibraciones... ...con esto del sol... ...que estoy acabando haciendo... ...sol en el local con me con la banda. Con tu banda. Que tenemos, sí, pues, sí, Ya sí, sabes sí. que tenemos pendiente ahí algo, Y además, ¿no? y además les gusta a todos bueno, y tenemos pendiente algo para por viernes. Que un día lo sacaremos eh, espero que no sea muy lejano uh -huh. y esperamos pues que lo disfrutemos todos aquí. Eh, algunas temitas, que sí. algunas versiones que vamos algo, a hacer de sol vamos, de la banda Algo vamos a hacer estamos hablando para ello y, y ya, hacer, ya sí. os adelantaré cuando lo tengamos casi, casi a tiempo Eso cuando fe, lo tengamos atado Atado, eso es Y bueno, ya para acá, antes de empezar eh, Lo que vamos a hacer es efectivamente hablar de, la, de estos músicos maravillosos que, que, maravillosos que conformaron los Funk Brothers No nos da tiempo a hablar de todos He eh, elegido los principales Eh, vamos y lo que vamos a hacer eh, básicamente no vamos a escuchar temas Motown eh, Sino temas en los que intervinieron eh, a lo largo de los años Sobre todo antes de fichar por la Motown pues estos músicos eh, pues Los primeros años 60, primeros 50, alguno posterior eh, Y es un poco el homenaje eh, que vamos a hacer a cada uno de estos eh, grandes músicos Y cuando nuestro técnico esté preparado, da pie de entrada a la fanfarre y luego empezaremos. a empezar con el, para mí, un tío al que siempre he admirado, un personaje al que siempre he admirado y yo creo que la mayoría de los músicos, como era James Jemerson. Seguramente de todas formas mucha gente no habrá oído el nombre de James Jemerson, pero es seguro que la habéis oído tocar en innumerables éxitos de la Motown y ha influido en los bajistas más importantes, incluso de los actuales. Eh, la revista Rolling Stone, en su ranking de los 50 bajistas más importantes de la historia, lo coloca en el primer puesto, por encima incluso de Charles Mingus, Jaco jaco Pastorius o Paul McCartney. El mismo McCartney declaró que era su héroe, y eso que en aquellos años eh, no sabía. Eh, nadie sabía quién era James Jemberson, pero le oía tocar. que Richards le insistía al bajista de los Rolling, Bill Weeman, para que comenzara a usar esos bajos Fender que James Jamerson ayudó a revolucionar trayendo acordes adicionales que añadían profundidad y complejidad melódica y elecciones sonoras que evocaban las armonías del gospel. Su estilo, frecuentemente llamado melódico, sonaba como si estuviera haciendo un dúo con el vocalista principal de la canción. Natural de Carolina del Sur empezó a tocar el piano y el contrabajo en el instituto de forma autodidacta, actuando en bares y clubs de jazz, fue como Hank Cosby, colaborador de Barry Gordy, le conoció y le llevó a la Motown para realizar una prueba. Barry Gordy quedó impresionado y enseguida le convocó para más sesiones de grabación. Su primera grabación en la Motown fue el Way Over Deer de los Miracles, en la que utilizó el contrabajo, y la primera grabación en la que usó el Fender fue con el tema Strange I Know de las Marvelettes en año 62. Sin embargo, uno de los primeros temas en, en el que se le conoce como músico a uh, The Hook, que era como se le conocía a James Emerson por su técnica de un dedo para tocar el bajo, es el Boom Boom del año 1962 a cargo de John Lee Hooker. we're all for your feet take you home with me put you in my house I love to see you struck up and down the floor Talking to me like That baby talk I like it like that Oh, yeah You love me. I talk Pues aquí está James Gemerson en una grabación. Seguramente muchos conocéis de Johnny Hooker Boom Boom BJ Records 1962. Vamos con el siguiente músico Motown elegido para esta sesión de Calescal Soul, Cintilic y Ratia Benny Benjamin. Cuando Berry Gordy inaugura los estudios Hitsville para su recién creado sello, él ya tenía claro que su principal batería iba a ser Benny Benjamin. El ritmo de Benny era tan contagioso y constante que berry Gordy se negaba a grabar a menos que Benny y nuestro anterior protagonista, James Emerson, estuvieran presentes. Pero antes de entrar como primer batería de Lamo Town, Benny Benjamin tocó las grandes orquestas de finales de los años 40 y primeros 50. También era conocido entre sus compañeros por llegar casi siempre tarde al trabajo y por crear historias muy inventadas y humorísticas sobre por qué llegaba tarde. Una vez que un productor de la Motown le pilló durmiendo sobre su batería. De repente se despertó y empezó a tocar la batería y a gritar ¡Papacita, papacita! De ahí el apodo por el que le conocieron a partir de entonces. Benny Papacita Benjamin. Influenciado por el trabajo de otros grandes artistas como Tito Puente y Buddy Reed, su legado se puede escuchar en grandes éxitos como el Get Ready de los Tentations, Uptide de Steve Wonder o el Going to a Gogo -go de los Miracles, por citar unos pocos. A finales de los 60, Benjamin luchaba contra la adicción al alcohol y la cocaína y sus compañeros bateristas como Uriel Jones y Richard Pistol Allen le empezaban a sustituir con cada vez más frecuencia. Al final murió de un derrame cerebral a los 43 años un 20 de abril de 1969. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2003. Vamos a escuchar su aportación en el tema que Winoni Harris grabó en el año 51 para el sello King Records, Loving Machine. Yes, real gone. Loving machine. After my house, I'll show you what I mean. Well, I just got wise and built me a lovin' machine Well, you put a nickel in a slot You hear some buzzing, kisses while they're hot Five cents a dozen, up to my house I've got something you've never seen Well, I got him to the tip and built me a lovin' machine Well, you pull your lever on the right, two arms jump out fall around you'll make you scream and shout hop to my house I've got something you've never seen I just built me a brand new loving machine number lives Up, up to my house I've got something you've never seen I got wise to myself And built me a loving machine Well, if I love you all day If you feel run down You don't have to worry Run all over town When my machine finishes That ain't all Out comes a bottle of honey Called up to my house Try my loving machine Bueno, pues aquí hemos visto La aportación con su batería De Benny Papacita Benjamin Uno de los grandes baterías de la Motown El primer gran batería de la Motown Vamos ahora con otro grande Además que era grande el tío eh, Irvan Dick La contribución del teclista Y director de la banda de los Funk Brothers El gran Irvan Dick O el o como le llamaban también Chung o Funk no puede ser más esencial, importante. Cualquier adjetivo se queda corto. Él era el pegamento que mantenía unida la banda, el líder tácito del grupo, el conducto esencial entre compositores, productores y músicos. Por alguna razón, cuando la Motown decide lanzar algunos sencillos instrumentales de la casa, Yves Van Dijk era el nombre principal que aparecía en la portada de los sencillos. Bajo la marca Van Dyck, Motown programó no menos de seis sencillos para la banda a mediados de los años 60, pero la mayoría de esos sencillos eran simples sobre grabaciones de éxitos existentes en la Motown y el órgano de Irván Dick reemplazaba la voz principal en la pista pregrabada de la banda. También parecía extraño que Motown destacara como solista principal a Irván Dick en lo que obviamente eran actuaciones grupales y en la que muchas de las cuales, precisamente, el órgano y el piano no eran igual el atractivo principal. El propio Van Dyck se avergonzaba a veces de este hecho, aunque si había algún músico, que no el único que merecía dicho honor, era él. Vamos pues a escuchar a Ir Van dick en una grabación de Fred Jackson para el sello Blue Note en el año 1962 y titulado Dipping in the Bag. Gil Van Dijk en su grabación con Fred Jackson. Vamos ahora con el bajista Bob Babbitt. Sus ritmos melódicos inspirados en el jazz impulsaron también docenas de éxitos en la era dorada del sello Motown, como por ejemplo en el scene She'll delivery de Stevie Wonder o en el The Tears of a Clown de Smokey Robinson and the Miracles. Nacido como Robert Craner en Pittsburgh, siendo adolescente ya tocaba el contrabajo en varias bandas de pops locales. A los 17 años cambió su guitarra vertical por una Fender Jazz Bass y en 1961 se traslada a Detroit para trabajar en la construcción durante el día y de noche actuar en diversos clubes nocturnos. Hacia 1962 ingresa la banda de rock and roll Los Royaltons, con los que obtiene algún que otro éxito regional como Flamingo Express. ...captaron la atención de la estrella natural de Michigan del Shano... ...y se convirtieron en su banda de apoyo. Cuando al final decide salirse del grupo, Babbitt... ...ya era un reconocido bajista de sesión... ...y empieza a grabar en los estudios rivales de la Motown... ...los Golden World Studios... ...donde toca en éxitos como en el... ...I Am Duel of Soul de Edwin Star... ...o en el increíble Open the Dirt to Your Heart. Finalmente, tras la absorción de Golden World por parte de Motown ingresa en las filas del sello, aunque quedara en segundo plano por la omnipresencia del gran James Emerson. Aún así, su trabajo quedó plasmado en temas como el Ball of Confusion de los Tentations, War de Twin Star o el Smiling Face de Undisputed Truth. Fuera de Motown, su bajo fue requerido para artistas como Freda Payne o Dennis Coffey. Vamos a escuchar el tema que grabó precisamente con los Royal Tones, del año 1964 y titulado de Ye Ye yeah, yeah Song. Joe Hunter, nacido en Jackson, Mississippi, a muy temprana edad, empezó a tocar el piano y no en vano, su madre era profesora de, de, de este instrumento. A los 11 años su familia se traslada a Detroit y cuando se alista en el ejército pasa sus ratos libres tocando en una banda de jazz junto al pianista Dwight Mitchell y el batería Elvin Jones, influenciado por músicos de la talla de Art Tatoon o Nat King Cole Tras cumplir con el servicio militar, empieza a actuar en diferentes clubs de jazz de Detroit y realiza una gira junto al grupo de The nighters de Hank Ballard. En 1958 es reclutado por el recién creado sello Motown Records y fue el primero que empezó a liderar a los Funk Brothers, reclutando para la causa a otros instrumentistas como James Emerson o Irv Van Dyke. No está muchos años en Motown, de hecho la abandona en 1964 para iniciar una carrera en solitario como arreglista y músico. En este periodo breve tuvo tiempo para dejar una gran impresión en los músicos de Motown y en artistas como Stevie Wonder. Tras dejar Motown, trabajó para otros sellos como Fortuna o Golden World y artistas como Bobby Bland, Johnny Hooker o Edwin Mustard. Vamos a, a Joe Hunter en su tema de The Thing To a cargo de Eddie Barnes. guitarrista Robert White Nacido en la pequeña localidad de Bill Mayer En Pensilvania Robert White empezó a recibir lecciones de música Por parte de su tío Al final de una gira con los mongolos Entre los que se encontraba una, un desconocido mervin Gay Se encontró en Detroit Donde empezó a trabajar como guitarrista En las asesinas de grabación del sello Anna Records Propiedad de la hermana del futuro creador de la Motown berry Gordy Y de pasó a The Snake Pit Y de ahí pasó a The Snake Pit El Nido de Víboras, que era como se conocía, como habíamos dicho anteriormente, ese pequeño sótano convertido en estudio de grabación en la casa sede de Motown. Robert White permaneció a ese trío de eh, pertenección, perdón, a ese trío de guitarristas que la Motown solía utilizar en sus eh, grabaciones. Los otros dos eran Joey Messina y Eddie Willis. La introducción telegráfica en el You Keep Me Hanging On de la Supremes, las líneas principales del My Girl de los Tentesios o el del I Second That Emotion de Smoky Robinson and the Miracles Son algunas de sus aportaciones más reconocidas en los éxitos de la Motown Y le vamos a reconocer también con la guitarra En este tema de Wilson Piquet del año 1963 Para el sello Double, Double L Records Y titulado I Can't Stop El Rincón del Blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cales, Sol. Hola otra vez, aquí estamos en el Rincón del Blues Bueno, hoy vamos a poner un... una canción, eh, para empezar De una persona que nació en una granja algodonera entre Macomb y Magnolia, en Mississippi Con el nombre de Ota Elas Bates, en 1928, hace ya unos añitos En 1933 pasó a vivir a Chicago, donde a temprana edad comenzó su... comenzó su afición por la música Su hermana le regaló una guitarra y, según él mismo, reconoció, su inspiración le vino viendo a, a John Lee Hooker. En 1951 comenzó tocando en las calles y su oportunidad vendría de manos de la Cheque Records, filial de la Cheque Records, eh, creo eh, saber. En el 55 grabó su primer disco con dos temas, uno de ellos, Am a Man, ...destacando con su potente chorro de voz y el inconfundible sonido de su guitarra. Bien, eh, el primer disco este, eh, os he dicho que era Amaman, la canción, y la otra canción era, que nos lo he dicho pues por no descubrir el nombre tan pronto, eh, la canción se titulaba Bodildi. Él es Bodildi y vamos a poner Little Girl. home with you, A little girl, can I go home with you, and I'll tell your mama and papa what I can do. Bueno, pues ahí teníamos este Little Girl de Bo Diddley, eh, Ritma Blues mm, Total, en, en toda su configuración. Eh, seguimos con The Legendary Blues Band, una banda eh, que salió eh, formada por músicos, ...que salieron del de, de, de estudio de Moody Waters... ...por problemas de salario... ...y bueno, debieron tener ahí algún vis-a-vis... -vis. ...y entonces los músicos se le fueron a Moody Waters... ...los músicos de estudio... ...y formaron ellos su propia banda... ...ahí están eh, Jerry Pornoy con la armónica... ...Paintop Perkins con el piano... ...Calvin Jones al bajo... ...y Will Smith con la batería... Ellos formaron este esta banda, The Legendary Blues Band, que bueno, a mí realmente me gusta mucho. Y eh, aquí hemos traído un tema hoy de Tommy Tucker, que merece la pena ser escuchado ser escuchada la versión en, en, a través de Internet, se puede escuchar a través de YouTube, eh, la de Tommy Tucker, que está muy bien. Pero bueno, a mí me gusta la de la de esta banda, que no es la primera vez que la pongo aquí, de Legendary Blues Band, y ahí vamos con High Heel Sneakers. Aquí ha llegado a nuestra sección de blues hoy, damos paso seguidamente a David, que nos recupera de nuevo el sonido sol, de, la que, de, la bueno, Motown, no de la Motown, que, la que Motown. hoy lo mezclado un poquito sí, conmigo, sí. Eh. casi, sé, casi ya, me ha robado pero, un poquito de programa. Sí, porque eh. queda claro que lo que estamos escuchando son versiones son canciones en los que los músicos de la Motown participaron. En muchos casos, antes de, de entrar eh, a tra como trabajadores eh, uh -huh. de Motown, o sea, uh -huh. temas de rhythm and blues, de jazz... Sí, y ha estado blues. muy interesante, bueno. muy interesante, espectacular, porque pues mira, a mí me ha sorprendido. Pues ahora vamos a escuchar eh, una grabación de otro... Gran músico de la Motown, esta vez en el año 76, es decir, abandonar la Motown... Bueno, de hecho, cuando se fueron a California, muchos quedaron ahí con, un poco, como se suele decir, con el culo al aire y se, te, se tuvieron que buscar la vida. Eddie Bongo Brown, que es del que vamos a hablar ahora, pues fue uno de ellos. Este músico se presentó en el sello de Detroit, a princip en principio como ayudante de Mervyn Gayle, ...pero acabó siendo pieza indispensable de los Funk Brothers... ...mezclando el naciente sonido Motown con elementos de ritmos latinos. Nació en Clax de Claxley, Mississippi, un 13 de septiembre de 1932... ...y empezó a grabar en los estudios de Motown en el año 62. Finalmente se convirtió en el principal líder percusionista del sello... ...apareciendo en prácticamente todos los lanzamientos clave del sello... ...durante los siguientes 10 años... El tipo era un bromista por naturaleza y muchas veces se paraban las sesiones de grabación porque el resto de los músicos no paraban de reírse. Una de sus bromas más sonadas era cuando los productores y compositores le pasaban la partitura del tema que estaban grabando en ese momento porque el bueno de Eddie Bongo, Brom, no sabía leer música y el tipo, pues en vez de poner la partitura, lo que hacía era poner una revista para adultos. Pero bueno... Eh, cotilleos aparte vamos a escuchar a esta artista eh, en el tema de john handy titulado afro bigel del año 1976 Sol conexión en el espacio de cada escala Sol, que une pueblos, gente, culturas como no a través del sol, sol conexión En esta sección, la de Soul Connection, la de nuestro DJ técnico el profesor Carlos, nos hemos acercado al cine en más eh, eso que en más no sé, ocasión nos hemos acercado y hoy venimos en esta ocasión con la madre del blues. El cine, entre otras cosas, nos aporta conocimiento y esta vez ha descubierto al que os presenta esta sección Ma Rainey, con permiso de la Gaisca, hoy nos vamos a acercar al blues. Otra vez más <risa> De la mano de esta mujer que tuvo una vida Ciertamente interesante Durante las primeras tres décadas del siglo 20 Su música disfrutó De una gran popularidad Fue una gran contribuyente a la rica tradición del blues De Estados Unidos La música de Rainey ha servido de inspiración Para poetas afroamericanos Como Langston Hughes y Sterling Brown Este último rindió tributo A la majestuosa cantante en el poema ma Marraini que apareció en su colección Sudden Roth, de, del año 32. Su marido también era muy conocido, Pat Ridley, por lo que pronto se hizo conocida como Ma Rainey, y pronto entró en contacto con otros grandes nombres como Sidney Bessette, Joy Oliver y Louis Armstrong. Ser una mujer abiertamente bisexual, como parece ser que era esta cantante, incluso durante el florecimiento de la vida LGBTI, ocurrió durante los años 20 era ciertamente vivir peligrosamente. Sin embargo, Rainey no dejó que las costumbres sociales conservadoras de la época la restringieran. Eh, de hecho, en el año 28 grabó una canción llamada Probit on me Blues que incluía la siguiente letra. Salí anoche con una multitud de mis amigos, debían de ser mujeres, porque no me gustan los hombres. O sea, que casi nada. Tocó bastante, bueno, tocó bastante durante un año con Louis Armstrong... ...y ambos lanzaron varias grabaciones... ...incluida una de sus piezas más famosas... ...llamada Sissi Rider. También tuvo relación con Bessie Smith... ...ocho años mayor que, que ella... ...Rainey eh, rápidamente se hizo amiga... ...de esta joven intérprete. Eh, la popularidad de Rainey eh, disminuyó... ...durante la década de los años 30... ...cuando se consideró que su estilo de blues... Estaba mucho menos de moda y ya se retiró de las hierbas en el año 1935. Vamos a escuchar un tema muy, muy, muy, muy añejo. Pero bueno, aquí hay que poner de todo y a veces hay que volver a las raíces. O sea que vamos con este tema titulado Monshin Blues del año 1923 y muy habitual en sus conciertos. Thank you. de esta versión añeja del blues o como me estaban diciendo por aquí está auténtico, auténtico blues de... Mal, Rainey. Mal Rainey. <ríe> pues vamos ya acabando este programa de cales Kales Soul eh, con un tema ahora vamos, hemos decidido aquí la, el equipo de producción de sonido juntar a todos los Frank Brothers para apoyar, ser la banda de apoyo eh Y más o menos respetando esa máxima que era de no ponerte más Motown. Eh, sí, espera un poquito. La 9, sí, estamos aquí. Es que estamos improvisando un poco. Vamos a poner un tema de los Capitals, eh, titulado call Jerk, para el sello Karen Records en el año 1966. Y ya con esto, ¿caísca? ¿caísca? Digo ya, nos, nos despedimos estoy, de la audiencia, pero que vamos con este tema vamos a acabar ya. ¿Qué te parece? Ah, eh, hombre, no pensaba que era tan tarde. Sí, sí, sí, eh, lo son... siento mucho, ¿eh? Vale. Perdón. Pues nada, que digo que nos despedimos de la audiencia con ¿Sí? no este tema de lo que te vamos a contar. Sí, bueno, contar. Yo, yo tengo que destacar un poquito que este último, este último tema que habéis puesto a mí Sabía, verdad, sabía que sí, tú que eres, eres un bluesman auténtico. Sí, me gusta mucho ese sonido añejo, tan antiguo. Bueno, Con esos micros, esas grabaciones que aunque no suenen tan, tan estilizadas, tan modernas, pero tienen su punto. Uh -huh. eh, me parece hay que remitirse también a, a esos sonidos. Hay que volver a los orígenes. Sí, y te agradezco, te agradezco que lo hayas puesto. No, no, bueno, a ver, agradeceselo bueno, a, aquí al, a, al que lo ha decidido. Bien, a Carlos, a eh, Carlos. que es nuestro otro partener. Eso es. <risa> <risa> bueno, venga, que nos vamos a despedir con... De, a, a ver, emplazando la audiencia, el próximo miércoles a las 9 de la noche, aquí en Sinchil y Kirratia, a la 100.0 de la FM. Si no nos podéis pillar... Porque lo que suele pasar, pues ya sabéis Que a través del streaming eh, Se puede, hacer. Chile, se puede, se puede hacer. hacer De hecho hay mucha gente que lo hace Y si no, no tenéis tiempo Coincide con el partido de la Real Patín patán Bueno, pues en los programas que vamos colgando, en, en, en los podcasts... Quedan grabados, ¿no? Quedan grabados, perfectamente grabados, eh, con sus fallos y todo, ¿eh? ¿Que estáis cocinando? Pues lo vale. podéis poner... ¿Que queréis bailar? Vale, lo ponéis... Eso es... ¿Que queréis es... ir en el coche? Lo ponéis... Eso es... ¿Que estás aburrido? Pues lo, pones, lo ponéis también... Bueno, que no nos enrollamos más... te parece que he presentado los capítulos y la gente ya se lo ha olvidado... Aquí la gente se está descojonando... Venga, venga, que tira, tira... Venga, Gaisca, como siempre... Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy en el programa de... ¡Cares, cares, sol! sol. show you some, uh -huh. some of that cool thing. Now give me a little bit of uh -huh. drum by himself there. Now give me a little bit of bass with those 88 Ah, you're yeah. cooking bass.